Y hoy vamos a hablar de la situación de una de una radio compañera mapuche quiche maú eh, del valle de pe Pequi pequiñe lumaco eh, que está atravesando una situación bastante bastante complicada la radio y también una pues, bueno de las responsables de, de la radio eh, concretamente mirreya que la tenemos al otro lado del teléfono buenas tardes mire Hola, buenas tardes mira quiero agradecer el contacto que ustedes están haciendo con nosotros para nosotros súper importante que se dé a conocer la situación que nosotros estamos viviendo, una situación muy caótica, que hemos sufrido últimamente por instalar una radio comunitaria acá en el Valle Tukini, en Humaco, esto es en Chile en la comuna de Lanco, una comuna pequeña, pero nuestro territorio principalmente mapuche nosotros instalamos este, este medio de comunicación para acá, para las comunidades, y que ha sido el medio de, de comunicación querido por la gente, lamentablemente Eh, hemos, del momento en que comenzamos a funcionar hemos tenido una constante persecución de parte de en este caso de, un, de una autoridad de la comuna que pertenece a un partido político y que por lo demás tiene un medio de comunicación comercial desde ahí ya eh, han venido la, bueno, han sido amenazas y ahora eh, se hace una denuncia formal en tribunales y ahí sí estamos complicados porque se hace parte el gobierno de Chile con una denuncia a través del el secretario de telecomunicaciones de acá de la región de Los Ríos uh -huh. a nosotros nos acusa de que somos un medio clandestino eh, cosa que no es así se eh, nos está aplicando una ley que tiene que ver con la ley de telecomunicaciones de Chile eh, nosotros hemos ingresado todas las solicitudes pertinentes pero ellos cometen unas, cometen ellos irregularidades y nos, a nosotros nos quitan el derecho a expresarnos por negligencias de ellos, ¿no? ¿eh? en este caso del Estado chileno. Uh -huh. Son intereses, eh, yo creo que es importante recalcar, intereses políticos son los que eh, están detrás de todas estas agresiones, ¿no? Exactamente, hay intereses de parte de, bueno del gobierno, del, de acá, del, de este personaje que nosotros nos ha venido persiguiéndome, amenazando agregando, porque él igual tiene un medio de comunicación y aparte de eso, él es es de la misma corriente del, del presidente de la República, entonces es una situación súper grave para nosotros. Mhm. Uh -huh. Eh, Mireia, ¿nos puedes nos podrías un poco eh, explicar cuál es la importancia de estas radios comunitarias eh, en, en la comu en la comunidad donde vosotras vosotras y vosotros estáis trabajando? Mira, la, mira, de nosotros, este este medio de comunicación nos ha cambiado la vida. Nosotros ya no tenemos que ir a, a las ciudades a poner nuestros avisos o dar a, a conocer lo que nosotros tenemos acá en el sector, en el valle. Nosotros también estamos potenciando el, el rescate y la de, identidad cultural de nuestro pueblo mapuche. Estamos viendo el tema de, de la lengua de acá, de, de, de nuestro territorio, mucho programa cultural, pasamos acá en la radio y ha potenciado enormemente la cultura de nuestro pueblo, de nuestro pueblo acá en, en este valle así que es una radio es un proyecto maravilloso para nosotros y, y, y que nos quieran quitar nuestra radio eh, aparte del daño moral que se le hace a una persona en este caso a mí, a mi familia a la organización al valle general en general o sea, nos, nos quitan la posibilidad nos quieren quitar la posibilidad de de que estas cosas no se den a conocer. Para nosotros la cultura mapuche es súper importante, mantener nuestras lenguas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Eh, conservar eso, eh, no nos pueden negar eso, no nos pueden quitar eso, si ya nos han quitado todo, ¿por qué nos quieren quitar cosas tan esenciales para nosotros? Eso es una cosa que nosotros no logramos entender estamos hablando del eh, valle puquiñe lumaco dentro de, eso es cinco comunidades mapuches más de 17 organizaciones productivas están de una forma claro. activa participando en diversos eh, proyectos y la radio eh, pues bueno juega su rol y tiene que seguir eh, adelante sin ningún tipo de duda hay apoyo a nivel eh, popular a nivel de pueblo cuál es un poco la sensación que hay a pie de calle ¿Qué, ¿Qué dice la gente en la comunidad con lo que estáis pasando? No, la comunidad está toda comprometida con este proyecto aquí todos eh, están apoyando, aquí es un proyecto que levantó la gente, a puro nieve, a puro pulso cada cosa que hay en la radio es un aporte, un granito de arena que ha hecho la comunitarios a nivel nacional nos están apoyando ustedes también, es súper importante lo que ustedes están haciendo eh, dar a conocer la situación para nosotros porque así se va sumando más gente a nosotros nos interesa dar a conocer que en el, en el mundo entero que sepan las injusticias que se está cometiendo con, con la gente mapuche entonces, pero ahora nos falta la eh, el apoyo jurídico, no tenemos apoyo jurídico que nos defienda en tribunales, pero ya el apoyo de la gente, de los medios, eso ya es importante. Ahora nosotros nos queda buscar, en no sé, por recursos para para pagar un abogado que me defienda. Yo no me puedo ir a la cárcel. Yo no, no soy delincuente. Yo no he cometido ningún delito. Lo único que estamos haciendo nosotros son hacer un aporte a sociedad. Y no nos pueden encarcelar por eso. Creo que es una injusticia aberrante lo que estamos pasando. Y eso no lo podemos permitir. Yo les difundan también esta información porque lo estamos pasando mal lo estamos pasando mal no es no es grato que tengamos a la policía siempre metida en mi casa que yo esté teniendo que dejar a tribunales por ser instalar por crear una herramienta que es tan importante para la ciencia Entonces hacemos ese llamado de urgencia eh, Difundimos también la voz eh, En estos momentos lo que se necesita es esa ayuda eh, jurídica Hacemos ese llamado Claro, sí, pues efectivamente sí. nosotros Bueno, la, la ayuda moral es una cosa Pero la ayuda jurídica también es importante O sea, que hay, hay alguien que tiene que defender en los tribunales chilenos Y esa es la persona que nosotros no tenemos Y hay... difíciles de lucro, entonces ¿de dónde sacamos para pagar un abogado? Entonces ese es el llamado, si hay alguien que de repente quiera colaborar con nuestro nuestro medio de comunicación, pues sería genial y, pero igual lo que están haciendo ustedes es muy importante y se les agradece de todo corazón el apoyo que ustedes nos están brindando desde tan lejos, que existe una preocupación por las atrocidades que se están cometiendo acá en Chile, eso para nosotros igual es, es muy Muy grato saber de, de la preocupación de ustedes hacia nosotros. Seguiremos en comunicación. Un fuerte abrazo desde el País Vasco, desde Euskal Herria. Y lo dicho, vamos a seguir muy muy de cerca el tema. Muchas gracias, Mireia. Ya, muchas gracias a ustedes. Abrazos, cariño, gracias.